El Marcapáginas Bienvenidos al Marcapáginas El 9 de noviembre se entregó en Israel el premio Samuel Toledano Un premio que se entrega a obras relacionadas con el judaísmo sefardí Este año una de las ganadoras fue Gloria de Antonio Rubio Por escribir el libro Los Judíos en Galicia 1044-1492 Y con esta ocasión quisimos hablar con Gloria Hola Gloria, ¿qué tal? Hola, muy bien, buenas tardes Eh, bueno, primera, bueno, primero felicidades por el premio. Muchas gracias. <risa> eh, y bueno, quería pues hacerle algunas preguntas sobre sobre este libro. Eh, bueno, primero en el título, el año 1492 es un año que todos conocemos. Sí. Em, eh, 1044, ¿qué pasó en este año? ¿Por qué por qué empieza ahí su historia? Porque es el primer documento escrito que yo encontré donde se mencionaban a la presencia de judíos en Galicia. Uh -huh. Es un documento de Celanova, es un pueblo que está al sur de Orense, casi en el límite con, con Portugal, y habla de unos judíos que tenían un mercado en una casa que fue asaltada por, por unos ladrones. Uh -huh. Y entonces se menciona ya la palabra hebreos por primera vez, y el documento eso es de 1044, por eso es la fecha. Ah, muy bien. ¿Y qué, ¿y qué sabemos de, de de los judíos de, de esta época de, en Galicia? ¿Qué tanto se sabe realmente? Bueno, realmente es muy poquito lo que se sabe. Yo en diez años prácticamente de investigación conseguí reunir apenas 360 documentos. Uh -huh. Entonces la conclusión a la que llegué es que eran comunidades muy pequeñas, muy pequeñas, con una población realmente reducida, pero que sobre todo en el siglo XV, que es donde más documentación hay vivían en comunidades, en algunos casos perfectamente formadas, y en otros casos vivían, vivían judíos aislados, pues se sabe que un judío vendía una casa o que un judío vivía en el centro del pueblo, pero sin noticias de la comunidad. Sí, así que realmente hay, hay poca documentación, ¿no? Muy poquita, ya le digo que el, el libro que es fruto de la tesis doctoral son 330 documentos, Reuní en un artículo hace poco otros 30 o 40 más, pero si no llegan a 400 documentos para recoger toda la historia Son... es, es, muy, es muy poco, ¿no? Claro. Pero comparándolo son el, las suertes que son en documentos muy significativos y comparándolos con otras comunidades próximas en León o en el Reino de Castilla, más o menos el comportamiento es similar, entonces es posible deducir cómo sería la vida de estas comunidades. Uh -huh. ¿Y sabemos cuándo empezó, cuándo se asentó, o asentaron los primeros judíos en, en Galicia? ¿Se puede sabemos algo de eso? No, no, no, no se sabe. No. No Sabía digo, el primer documento es del 1044 y es un documento sí. aislado que es, eh, suelto está escrito en latín, luego ya pasamos a un documento suelto también en el siglo 12 que de un recaudador que vino a Galicia y tiene un nombre que puede ser judío, puede ser árabe yo claro, lógicamente pienso que es, que es judío porque no hubo presencia de recaudadores árabes en, en otras comunidades, ¿no? Y, pero no se sabe exactamente en qué momento llegaron cuando realmente aumenta la, la documentación es en el siglo 14 y en el siglo XV entonces es pero claro es donde se conserva más documentación medieval en general sí. y es un problema de conservación de la documentación yo me imagino que, que en los sitios y sí, en las zonas donde se, se ha conservado documentación si sí tenemos constancia de la presencia de los judíos en zonas donde como la coruña por ejemplo que se ha perdido prácticamente toda la documentación medieval solamente hay referencias sueltas a ellos uh -huh. y que los documentos estos que, que analizó de qué tipo son o sea que se que pudo de ellos que eh, aprender, ver sobre sobre la vida de los judíos en, en Galicia? Bueno, que seguían una vida más o menos igual que el resto de las comunidades, lo cual es lógico, porque la Torah, lógicamente, todas las comunidades tienen una estructura más o menos similar. Que eran comunidades pequeñas, pero de los que realmente ha quedado mucha documentación, eh, y me explico. en El número de familias que podía habitar en el año, por ejemplo, 1464, no llegaba a 200 familias en toda Galicia. Ajá. Uh -huh pero sin embargo sí han quedado documentos de esas personas, y a lo mejor han quedado 20 o 30 documentos, lo que quiere decir es que sí tenían una vida importante dentro de la comunidad. Se conservan documentos de médicos, se conservan documentos de iluminadores de Biblia, en la Coduña se conserva una, una Biblia hebrea, entonces yo creo que eran comunidades que, pequeñas, pero que, la, eh, que han dejado reflejada su vida en, en la documentación. ¿Y sabemos que, cómo se llevaban con, con los cristianos, con los vecinos? Pues yo creo que se llevaban bien, uh -huh. que no hubo problemas, especialmente, o sea, no, no hay ni ningún rastro de las matanzas que hubo en el sur de la península ni en el centro de la península. Sí. Eh, sufrieron ataques, pero sufrieron ataques en el contexto de la violencia general de la época, En Orense a la, la sinagoga la asaltan y roban unos maravedíes y le roban los árboles de la Torá, pero es que en el mismo documento esas mismas personas son juzgadas por violación, por asalto, por robo, es decir que el asalto a la sinagoga formaba parte de, de, una, de una lista de asaltos que habían cometido, o sea que no se puede considerar que fuera un ataque especial mm -hmm. contra los judíos y después por ejemplo en Orense también cuando los católicos en 1480 mandan apartar a los judíos a barrios separados para que no convivan con los cristianos no se manda no, no, el concejo el consejo el ayuntamiento no los no los manda a vivir separados los deja seguir viviendo con los cristianos hasta el año 487 eh, 17 años después que todavía hay reclamaciones diciendo de algunos cristianos que dicen que no se han ido a a vivir Entonces hace suponer que el, al ayuntamiento le daba exactamente igual que vivieran compartiendo la misma calle y que no que tuvieran contacto con los cristianos. Sí. Sin embargo, a partir de 1487 sí vienen regidores nuevos de mandados por los reyes católicos y estos son los que obligan ya hacer el apartamiento al barrio separado, pero ya en 1487, o sea que realmente hubo siete años donde estuvieron incumpliendo las leyes reales. Uh -huh. Y a partir de esa época sí se, sí se oye... Y se lee que hay como no persecuciones, sino que los quieren apartar, que quieren ponerles multas, pero los reyes los protegen y esas y esas multas o abusos no se llevan nunca a término, o sea que, que yo creo que no hubo grandes problemas de convivencia. Uh -huh. Eh, estaba pensando, aparte de los eh, de los documentos que dice que estaba analizando, ¿hay también restos arqueológicos de sinagogas, de otro tipo de cosas? No, de sinagogas no. Las sinagogas se destruyeron prácticamente eh, a, a los pocos años, porque eran sinagogas, no eran el concepto de sinagoga, de una zona, de una iglesia, como una iglesia o una zona especialmente bonita en Rivadavia formaba parte de una casa una unitación de una casa, entonces la casa se vendió uh -huh. en Tuy eh, lo convirtieron en caballerizas en Orense la destruyeron y construyeron una casa encima entonces se puede saber más o menos por qué zona de las ciudades se ubicaban pero no quedan restos arqueológicos quedan nada más unas laudas sepulcrales que se encontraron en La Coruña pero se encontraron removiendo unas tierras, o sea, no, no como fruto de una excavación, entonces no se sabe si era un cementerio o si estaban allí solamente colocadas aprovechando el pavimento. ¿no? Tres lápidas que están en el Museo Arqueológico Nacional y en el año 2000 se encontraron en Pontevedra, también en una casa dada la vuelta como formando parte del suelo, uh -huh. una lápida completa y media, y una partida a la mitad. Uh -huh. Esos son los únicos restos arqueológicos que se, que se conservan. Y luego la Biblia esta que le comentaba, que es, eh, realmente el original está en Inglaterra, mm -hmm. en Coruña conservan varios facsímiles, que el, que el propio iluminador dice que la terminó de realizar en la ciudad de La Coruña. O sea, que se, que se hizo ahí en Coruña. Sí, sí, sí. Y estaba viendo también eh, en algún lugar sobre un algo sobre unas imágenes en la catedral de... De Tui. De Tui sí, ¿nos puede contar sobre eso? Bueno, es un grabado, uh -huh. que es la menorá, y una inscripción, pero que no hemos, vamos, que hemos identificado las letras, pero no he llegado a identificar el significado, y están ahí en mitad del claustro, y no hay más, no sé, no hay más explicación, simplemente uh -huh. es un tamaño bastante grande, puede medir la menorá como unos 30 o 40 centímetros, Y hasta hace poco estaba grabada y, no, y pasaba desapercibida, pero las últimas labores de restauración la han pintado por encima con una, una pintura así roca, un poco fea, pero bueno, no. y, y ha quedado, se ve claramente. Está justo enfrente de la sala capitular. Uh -huh. Entonces la tradición dice que lo, lo pusieron allí los judas a la capitular donde se reunían los obispos. Y como está justo al enfrente en la salida de la sala capitular decían que es que lo había grabado era un judío para reivindicar el trabajo de los judíos en la catedral de tuy pero no hay ningún documento ni nada que, que diga que hubo canteros judíos trabajando en la catedral hubo trabajando para la catedral plateros y haciendo cruces de plata para la para el cabildo pero no canteros no así que no se sabe bien la historia de, no, de no. esta imagen quedó un poco misterio ¿no? Sí, sí, porque además es muy grande no es algo que pase sí. que pase desapercibido y antes sí podía pasar a lo mejor desaperbido pero ahora con la pintura porque le habían encontrado también restos de pintura en la labor de restauración es clarísima uh -huh. y bueno y sabe, a lo mejor a lo mejor es una piedra que reutilizaron sí. y no se dieron cuenta hasta más tarde que estaba grabada no no se sabe muy bien cómo, cómo llegó allí sí ¿Y qué pasó con los eh, judíos de, de Galicia después de la expulsión? ¿A dónde se fueron? ¿Se fueron mayoritariamente a algunos lugares específicos? O? Hay poquito, hay muy poquito. Yo es que realmente ya después de la expulsión ya tampoco he buscado mucha documentación, me quedé en 1492, uh -huh. pero hay documentos de que algunos se marcharon por la Coruña con destino a África uh -huh. y muchos, yo me imagino que muchos pasarían a Portugal. ...porque después sí ha encontrado documentación... ...bueno compañeros míos están trabajando sobre el tema... ...han encontrado documentación de judíos que vuelven... ...cuando la expulsión de Portugal, cuando en Portugal los obligan a convertirse... Uh -huh. que, ...que vuelven y se, y se quedan viviendo en las zonas montañosas próximas al Niño... ...y hay alguna documentación dice que son judíos que venían de Portugal... Uh -huh. ...entonces se cree que hubo un movimiento de reflujo otra vez hacia Galicia... Entonces quizás las dos vías de salida conocidas son estas, hacia, hacia Portugal y hacia África. Uh -huh. Y se sabe, bueno sé que eso también excede los los años sí. de esta investigación, pero ¿se sabe de, de fenómenos de cripto judaísmo en, en Galicia? Sí, hay algunas cositas muy, digo, muy muy aisladas porque yo no he trabajado sobre ello. Hay un en, en la zona de Valdehorras, que son las zonas de la montaña ya próxima con León, hay... Hay, hay documentación sobre gente que fue procesada en pontevedra también hay algunas noticias sobre un proceso de la inquisición contra crito judíos claro en rivadavia hubo un proceso muy grande pero son todos ya del siglo 17 la inquisición llegó muy tarde a galicia fue en la única la última zona de españa donde se impuso el tribunal y quizás por las condiciones geográficas no entre montañas y de difícil acceso no hubo demasiadas persecuciones contra judíos. Y las, las veces que vinieron fue más bien como ya en el siglo 17 por los libros que llegaban por vía marítima contra los protestantes. Hmm. O Se fueron más bien más que por judíos que pudieran quedar en el siglo 17 por la información que podía llegar los libros y las mercancías que podían llegar por mar de los Países Bajos. Sí. Bueno, Gloria, le agradezco muchísimo por, por hablar con nosotros. No, encantada. Felicidades de nuevo por el premio. Muchas gracias. Eh, gracias a todos y hasta la próxima semana.